ustedes raíces de mi tierra raíz folclórica bien latinoamericana un programa de folclore distinto con don shiu segundo fermín maldonado lidia del valle gómez oscar rodríguez ignacio fernández lirio nicolás fontana y Karina maldonado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 Tienes tú la culpa Si en tus manos mi amor se desojó como una rosa Vendrá la primavera y hablá, habrá flores El tronco seco dará nuevas hojas Las lágrimas vertidas se harán perlas de un collar nuevo Romperá la sombra Un sol precioso quedará a las venas la savia fresca loca y bullidora tú seguirás tu ruta yo la mía y ambos libertos como mariposas perderemos el polen de las alas y hallaremos más polen en la flora las palabras se secan como ríos y los besos se secan como rosas pero por cada muerte Siete vidas buscan los labios demandando aurora, mas lo que fue jamás se recupera. Y toda primavera que se esboza es un cadáver más que adquiere vida y es un capullo más que se deshoja. Lo inacabable. Alfonsina Storni. Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo. Bajo un añoso algarrobo, cortaba el aire un pañuelo. Bailando una vieja zamba, yo le entregaba mi suerte el sol quemaba en la tarde siluetas que parecían fantasmas amarillentos llenos de tierra y de vida y yo rendido a sus ojos sintiendo que me quería. Ay, perfumes de carnaval ya nunca me dio olvida su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada bello recuerdo que siempre lo guardo dentro de mí de un viejo mes de febrero y de aquel baile en el campo y de mi amor verdadero No quise decirle nada Lame en silencio esa tarde sobre sus trenzas negras dejé mis coplas sentidas me fui llevando sus ojos un miércoles de entro de mi alma Después de la maravillosa obra de Alfonsina lo inacabable la voz privilegiada de Victoria Cedrun desde el álbum TuYO mi vuelo la samba de Peteco perfume de carnaval Raíces de mi tierra Radio Trinchera por FM La Teka 88.3 Radio Trinchera Salte no paren de saltar Ya se frenan en el aire. Eso, aquí estamos en el aire, en el aire de la 88.3. Muy buen día. Muy buenos días, nublado, sábado en la ciudad de Buenos Aires, mucha humedad en Buenos Aires, mejor quédate donde estás. No tenés mucho que hacer esta mañana, mejor tranquila, tranqui, hacé las cosas despacio, sí, date tu tiempo. Respira profundo, estamos en la media mañana del sábado Y quiero saber lo que estás haciendo Nosotros nos predisponemos a arrancar la media mañana Con mucha información, con muchas canciones latinoamericanas Ya sé que es sábado, que querés distenderte Y el sábado para distenderse tiene que venir acompañado con canciones Así que bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de Raíces de mi Tierra La principal eh, arista que tiene este programa Además de la información de las temáticas sociales es, es la difusión de la música de raíz folclórica latinoamericana. En este programa hay, eh, sobre todo, la, la primacía, se dice, de la sangre santiagueña, así que vamos a estar conectados con todo el país, nos venimos nos venimos comprometiendo a nivel federal y, y, y también tenemos eh, eh, la suerte, la suerte, la bendición de que dos radios del interior del país les interesara este programa y nos quieran compartir. Compartir con sus oyentes. Dado el caso, estamos saliendo en directo para Entre Ríos, provincia de... Perdón, Paraná, provincia de Entre Ríos Y Paragaboto, provincia de Santa Fe Gracias al trabajo respectivo de Javier Zárate y Juliana Torreci A través de sus radios, que después Don Jigu nos va a contar las páginas web Pero en principio también a Paraná y a Gaboto Les estamos dando la bienvenida en este sábado maravilloso Sábado argentino eh, Los que son muy peronistas Y yo digo muy peronistas Van a decir, este no es un sábado peronista eh, Pero está lindo, está lindo Y a veces pienso que tal vez sea por eso Uno le pone el colorcito que quiere, ¿no? Al sábado a la mañana, uno le pone el color con el que se encuentra su corazón a esta hora de la mañana En este sábado 27 de junio Karina, mi nombre, acá la familia Maldonado, Matías, Belli y Basualdo desde Los Controles Matu, ¿Cómo estás? En esta mañana trabajando arduamente con este programa En el que nos deparamos Tres horas de, de Mucho compromiso social Tres horas para las canciones Don Shigu, presente Claro que sí, por <risas> supuesto, por supuesto Presente, buen día, buen día Mishki, buen día. Mishki Buen, China Khan, buen día, Argentina Bueno, como todos los sábados por, por raíces de mi tierra No podemos faltar no no no Por supuesto, estamos aquí para Para dejar lo poco o mucho que tenemos y traemos para todos ustedes, para toda la gente linda que en estos momentos ya empiezan a levantarse, algunos ya tomaron el mate, bueno, todo eso un saludo muy grande para todos y en estas tres horas vamos a estar compartiendo, pienso que la mejor música que les traemos a ustedes como... Lo hacemos siempre, así que don atentos don a todos. <risa> Lidia del Valle, también presente. Presente, buen día, ¿cómo ah, qué, va? Qué linda ella. ¿Todo bien? Lápiz labial la tono con el suéter. Ah, sí, así, así <risa> tiene que ser. ¿Qué trajo? ¿El papelito preparado? No, los números de teléfono. Ah, viene preparada la ella. La página de internet. Sí. Bueno, si querés lo paso. ¿Cómo si no? no? Bueno. Bueno. Para que estemos contactados, para que nos vayan diciendo qué temas quieren escuchar hoy, ¿no? Hay, hay mucho para hablar hoy. Ahora vamos a claro, hablar claro. del partido de anoche. Nos tiene sí, que sí. llamar al 4227 0037. Hay otro. O sí. al 4207 5264. ¿No hay más? 4353 2745. Ah, qué lindo había. Sí, <ríe> Tres números. Bueno, por página, si nos quieren escuchar por internet fmelatecno.com.ar Muy bien, Lidia del Valle. Bien, ¿no? viene la humedad nos, nos está tratando bien, igual, ¿no? Hay como 90% de humedad. Yo no quería ni decir es el sola. porcentaje. <risa> buen día, Oscar Rodríguez. Buen día, ¿cómo les va a todos? Buen día, buen, buen, día, día, día. Día, buen día. día nublado, mal. húmedo. Oh, las, sí. las neuronas van patinando. Se caen, se sí. tropiezan. Sí. Sí, sí. Y uno <risa> habla como están las neuronas. O se duermen. Sí. <risa> eh, por Así eso es vamos, claro, esforzándonos eh, a despacio. despertarnos. ¿no? Vamos eligiendo las palabras. Sí, el verdad. El pasito, mientras estamos buscando cosas en la cómica. Sí, sí, porque además todo está como lento. Lenteja, todo, todo lenteja, lenteja lento, ¿viste? No, el internet lento. lento. Es probable que la humedad esté influyendo sí, en ¿también? la velocidad del internet de la radio, ¿no? Más allá que una computadora no funciona. Claro, que no estudio, Intentamos bueno, trabajar callo. con una notebook acá, sí. gracias a la tecnológica. Eh, que Gracias a, cuando, sí, a Matías y, y, Basual. Y Matías, Matías, que... Fui corriendo y buscó otra sí, hay una que, que corre, corre para, para ayudarnos ¿Está, claro. muy bien, está muy bien, muchas gracias Y sí, sufrimos un montón con el tema del partida Anoche, cuando decíamos dos tres, dos, tres pelotas que no entraron No puede ser chau, Yo dije, uy, como decía usted hoy, sí, Me parecía mala suerte mm, me, me, uh, Hay un dicho que reza malo. Goles que no se hacen en un arco se hacen en el otro. Exactamente. ¿No? Como tanto tratando sí. de meterla y perdimos nosotros. Pero <risa> dispuesto el, para, ¿cómo era? Por suerte, no. Despierto para ponerla, tendríamos sí, que sí. estar escuchando, ¿no? Porque Sí, Pero nos hicieron sufrir Qué relleno. barbaridad, este sí. Argentina Estamos hablando, Muchísimo. Donia, de la Argentina-Colombia de, de anoche En la Copa copa América-Chile 2015 Llegamos a la instancia de penales Cuando no era necesario Llegar a eso no, no, no, no. Después de semejantes 90 minutos De, de partido, cómo hemos sufrido Y... Pero ganamos A mí me gusta Argentina, no sé ustedes sí, qué sí, piensan doctor. en sí, partido sí, sí. Porque Colombia no es un equipo fácil No sé, Mati sabe no, fútbol ¿Qué opinás, Mati, vos? No. Dice que nos falta el gol, es verdad sí, sí, pero claro. faltó Lo que pasa es que vieron que faltó que entrara que Está igualichado ese arco. Está algo al que al arco No puede jugar el travesaño no tantas podían. veces es, es muy buen arquero que Ah, tremendo eh, No, sé, no me acuerdo, Osu, ¿cómo se llama? Osina, Osuna, ¿cómo se llama el El arquero de Colombia Ospina, Ospina. <ríe> era estaba cerca Ospina, qué arquerazo Es más, cuando llegamos a la instancia de penales Dije chau Acá estamos re perdidos. claro Porque la figura de Colombia fue Más allá que tiene un gran epic equipo Fue el arquero, un tremendo arquerazo no, no Chao, tus penales no Chao, ya Copa América la miércoles Decía yo, chao, tus penales Y mucho, mucho nervio Que además fue eh, eh, Me parecía que era transparente En los nervios, en, en los jugadores Ay, en, sí. en el chiquito que Romero Que tiraban para un lado Tiraban para la mierda si Que lindo esto, algunos que, <risas> que les, Para la mierda, oh perdón Sí. Pues, no, perdón, algo, pero es lo que me pasó anoche, no, va, ah, qué sí, lindo sí. cuando le pegaban para allá arriba, ¿no? Ay, Porque uno sí. que dice, ah, sí, seguí pegándole, ¿no? Eh, claro, claro, Qué manera de gritar el también en acá. también. Y bueno, pero también sí, ¿quién eh, fue que le rofeo este ¿cuándo? eh Vanega, ¿no? No, ¿no? No, era Banega, no era, Bilia, Bilia ya. Ganábamos, amor, ganábamos. Con el gol de él, ganábamos. Pobrecito, sí, no, a las miércoles. Y oh, te tuvo la definición. Sí, ahí ahí es que cuando me cuestión. toco el, el, el, el clima máximo de la de, los, de la nerviosura. ¿Sabes? Sabe <risa> qué me salió? La, ¿qué? <risa> en ese momento ¡Vamos, Teve, que venís a Boca! Claro. ¡Vamos, Teve, con la Boca! Ay, ¡Qué lindo! ¡Qué, no, ¿Qué? Verdad. Sí. verdad! Acaba y de cerrar verdad, ya contrato con Boca. Eso me salió de adentro y lo vamos, dije. Te, ¡Vamos, Teve! Estamos con Lidia del Valle sufriendo Mi los amor, dos. ¡Mi amor, es los paraba, dos cholitos! Bueno. Sí. ¡Vamos, car TV, carajo, Teve, carajo, vamos! Y además que uno es como que quiere ir y abrazarlo, ¿viste? Y decirle, dale, claro, TV claro. por favor. Y el otro con una personalidad el, el Ospina, una personalidad tremenda Que además en esa distancia de penales Se supone que los arqueros eh, Juegan con la estrategia psicológica ¿No? Sí, aparte como lo atajando. miraba pues Fíjate que vino atajando todo bajó, eh. Bajo bajo los, los tres palos agarró todo Es uno eso, de esos Y las tipo, veces que ser, se tiró ah, bien Las veces pero, que sí. sí Yo no sé cómo hizo para levantarse tan rápido Que ¿Viste? se cayó en, en un poste Y, sí, sí. y, y hizo? Messi le cabecea en el otro Y, y ya estaba ahí ya estaba Ahí, sí, sí, de largo parecido no, es, es, es Tremenda, tremenda El partido me gustó, me pareció muy bueno Me sí, parecieron mucho... acertados los cambios sí. y Vamos sí. a hablar con tarde, Nacho eh. Medio, tarde, medio tarde los cambios Tevez si te te te podría haber te antes, antes. antes ¿no? claro. En un rato Y la Bessi también acá me dice sí, Mati también, El Pocho claro. la Bessi tendría que haber entrado Qué lindo pantera, que se puesto, que ah, No va a comparar pocho. Bueno, bueno, menos mal que no puso... A... Bueno, Falcao, más o menos, ¿no? Anoche. Yo le tenía un poco de cuiki a Falcao, pero no. Sí, no, pero menos mal que entró... Menos mal, no, menos mal que entró más tarde, Cámara ¿no? Carmen Rodríguez tampoco pasó nada... No sé qué está pasando Y Teo que ojo con Teo Que no llegó a llegar, digamos No hubo no hubo tanto trabajo para Romero, no hubo Menos mal que tuvo la buena voluntad de irse enseguida, Teo Sí Sí Qué lindo cuando hablamos El sábado de la mañana es lindo después de un partido Viste, que estás comentando Todos sabemos todo, viste todos somos periodistas deportivos Técnicos somos todos Somos todos Pegale así, pegale así No, con el otro Como si no pudiera correr ningún ¿Una cuarta parte de todo eso? Sí, no, pero gracias. aparte nos tienen que ver en casa, córner, porque además uno va aprendiendo, ¿viste? Se va la pelota por acá, lateral defensivo, lateral, yo claro, me la sé todas, claro. ¿eh? Lateral defensivo, lateral ofensivo, foul, falta, no cobraste, eh, es que el tipo que no cobraba no, nada, no, este cobraba mexicano nada, de mierda, no ¿qué está pasando con los árbitros en la copa? Este tipo no cobraba nada, tampoco me acuerdo el nombre, Mati, del árbitro. De mexicano. La... <risas> ¿Quién? Mexicano. Sí, era. mexicano. Este, pero tampoco no había manera Al último, al último recién cobraba Cobraba muy poquito, Poquino, poquito sí. Pero qué vas a cobrar una, le decían no. Che, di María, qué bien que estuvo el fideo, ¿no? Eh, qué ay, manera no, sí, de correr sí, ese porque... flaco sí, sí. ¿Qué, ¿Quién te muy gustó, bien. Mati? Eh, que, eh, de, de, así como figuras Otamendi, me mataste Sí. Porque es al menos teniendo, bola de mí sí, sí, sí. defensor el defensor. El defensor. Otamendi dice que estuvo bien. Yo no me acuerdo de Otamendi en este momento, pero <ríe> estuvo bien. Qué lindo. ¿Es el que tiene pinta de gladiador? ¿Del actor? Eso es comentario sí. de Minita. El, el que tiene barbista pero y tropelado. Pero bien pelado. lo que haces. Le traducís a ella ah, cuál sí. es. Vos decís, no, el que juega al costado, a la derecha... está ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, el que ese tiene, acá, el que que tiene parece... acá rapadito, ah, el que ¿Viste? tiene rapadito, claro, quien es Sotamendi, ahora me, ahora me ubico quién es Sotamendi, lo enfocaban mucho, don Chico, ahí está, sí, ahora, sí, sí. ahora me acordé. Ay, qué lindo que es el partido, de bueno, es lindo porque ganamos después en penales, sí, qué bueno, lindo, no, no, qué lindo que fue bueno. Ahora ya está. Cha. Y bueno, vamos a ver, ahora eso. el martes que viene a las 20.30 nos toca Holanda, ya empezamos con Europa, con Holanda. Wow, sí, ¿no? Bueno, ellos están acostumbrados. Con ¿no? Holanda jugamos el martes. Ya. No, no se ¿no? sabe. Es Brasil o Paraguay. Ah, no. ¿Y por qué dije Holanda? No sé. ¿Y por qué te, ¿Por te, te, ¿Te Paraguay todavía. Sudamericano. Claro. ¿Qué va Holanda? ¿Qué va a hacer acá? Ah, Holanda no razón. está en América. Uy, vamos a retroceder la cinta, entonces. <risa> el martes que viene a las 20.30 jugamos con Brasil o con Paraguay, que van a jugar hoy. Claro, a las 20.30. también Ay, Bueno. A las 18.30. Che, ¿por qué no esperamos a Nacho? Que lo diga Nacho. Claro, claro. <risa> Vamos a esperar a Nacho, Nacho porque estamos pasando Nacho una primavera acá. ¿Qué va? ¿Por qué dije Holanda? ¿De dónde saqué Holanda sí, bueno, yo? No sé. Estoy pensando, de verdad, porque estaba tan perdida así esto? La última vez que pateamos. ¿Habrá sido eso que me quedó en la cabeza? Claro, por los penales. Por los, los penales, penales me contra, contra Holanda. ]anda. No pues, te rías así, Óscar. No, ya no me reía más. Estoy contestando a <risa> Héctor porque que no está escuchando. Vayo, Héctor, menos mal, me metí un me una estaba... patinada recién con uh -huh. también que veníamos che hablando. Bueno, eh, muchas cosas tenemos para hablar hoy, algunas más serias, algunas que no son tan tan divertidas. Uh -huh. Vamos a hablar de esta locura de manejar los aviones, de los pilotes despedidos, Pilotes. los pilotes que ya no no, no están ni trabajando. Sí, sí. Eh, porque fueron despedidos de la, de la empresa sí. eh, de aviones y sí. seguramente de sus casas. Y seguramente hay y separa dos separaciones en puerta, seguramente. Están durmiendo bajo la autopista. Eh, sí, oh. mínimamente, la conclar, sí, sí, mínimamente. Bueno. Hablaremos un poco de esto para rememorarlo, para analizar tal vez, para Vas pensar, adelante. hacer una lectura política de todo esto también, porque se eh, eh, primero la, la cuestión frívola que tiene el hecho Eh, la cuestión social que ahora eh, va en contra de los pilotos Y esta maldita decisión que tuvieron, esta estupidez que cometieron Que pudo haber matado a mucha gente, gracias a Dios no pasó nada de eso Y después la opereta política, se está hablando de una opereta en contra de Mariano Recalde Que dadas las circunstancias es el presidente de Aerolíneas Argentinas Y que además es eh, precandidato a la jefatura de gobierno ciudad claro, de Buenos claro. Aires. Sí, sí. Es como que todo bailado, ¿viste que la política va de la mano con todo y que no podés estar desprevenido? ¿viste? No podés distraerte un poquito porque ah, pero esto pues se lo pudieron haber hecho recalde también. ¿Viste cuando te cae la ficha decís por qué los medios y sobre todo Clarín le da tanta bola a esto? Claro, una relinda re opereta y a 678 sí. le encanta hablar de operetas en contra ah. de Mariano Recalde. Sí. Bueno, hablaremos de eso, hablaremos de los 13 años de la masacre de Avellaneda, loco todavía sin justicia por Darío y por Maxi, la masacre de Avellaneda que se sigue conmemorando todos los años, ayer se cumplieron 13 años 13 años eh, eh, respecto a, a, a lo que sucedía en el 2002, un 26 de junio en el gobierno de Dualde y, y de tantas figuras que hoy vemos eh, dentro de la política actual como Aníbal Fernández, el jefe de ministros, que en ese momento también era parte ¿no? de, de la gestión. Eh, vamos a hablar también De la desaparición de la viuda De Oestergel Vamos a hablar de ella, tiene un informe especial Oscar uh -huh. Y mucho, mucho para hacer Sí, doña más Lina adelante. Todo eso más adelante sí, Vamos más vale. con el primer tema <risa> <risa> Lo dijo nuestro apoyo logístico Venga, el primer tema entonces. Ahí está, ahí, ahí va detrás del viento olvido me va llevando me voy sin saber a dónde a dónde el viento se esconde teniendo toda la tierra apenas soy un sendero teniendo toda la vida soy un destello en el tiempo pensar que seré mañana es tanto de algún silbido porque yo tengo silencios entristeciendo mis ojos pesados en poquito a poco bueno, La noche viene llegando Y aquí la espero cantando Adentro Pensaré que mis alegrías Muevan los madre que andaba buscando estrella para mi asombro La tarde me vio descalzo vivir la sed de mis años En un yutito de seda volaban mis ilusiones Destinos que se enredaron entre la infancia y el hombre A veces ella luna quedó un desierto me alumbra Cuando le hablé del camino me dijo adiós esa noche Amor que fue solo arena perdida ¿Quién sabe a dónde? La noche viene llegando Y aquí le espero cantando Yo quiero que este grupo vuelva porque se disolvió y la verdad es que no, tienen que volver, chicos. Omar Peralta, Alejandro Campos, Miguel Valenzuela, que tienen eh, trabajos paralelos, siempre, ¿no? Trabajos paralelos. Omar Peralta es bandoneonista del dúo Coplanacu. Alejandro Campos también es un excelente bajista. No sé ahora con qué banda está. Miguel Valenzuela canta como los dioses. El grupo se llama Mensajes. Quiero que vuelvan, chicos. Entre la infancia y el hombre, lo que escuchamos de Felipe Rojas y Cali Carabajal. Tenemos un grupo en Facebook no, no, no Ya empezamos bien Tenemos un grupo en Facebook Sumate Otra vez de Facebook De vuelta entonces La última Tenemos un grupo en Facebook Sumate Raíces de mi tierra 2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 correo electrónico www.edpatria.com.ar www.editorapatriagrande.com Avenida Rivadavia 6369 Flores No perdemos mucho más tiempo, es momento de más música. Gracias, Julián, a Torrex y desde Santa Fe que nos estás escribiendo. En instantes estoy leyendo tu mensaje. El monte qué lindo está, como miel de palo, con los garabatos. Qué chiva la ichila. La Ulúa ya se hambre de madurar El mensajito de Juliana Torresi, que está a cargo de FM Vanguardia en Gaboto, provincia de Santa Fe. Muy buen día, Santa Fe. Muy buen día, Gaboto. Muy buen día, FM Vanguardia. ¿Cómo les va? Juliana Torresi, que es su director, nos dice, Buen día, sábado nublado, negro, gris en Gaboto, también por allí. Sábado, saninista. <risa> ¿Eh? Pasame algo del chango espacio, Cari Abrazo para todos, qué lindo Vamos a ver si trajimos al chango Vamos a ver si tenemos algo del chango que siempre es un privilegio En un ratito, Flor de Chamame va a haber ¿eh? Aparte, no sé si sabés, Julián Pero Don Chigu tiene sus producciones especiales Claro, para dedicarle a los a los chicos ahí de Santa Fe y de Paraná Entre Ríos qué lindo. Que estén atentos porque les traje algo, algo Para que se diviertan <risa>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 Raíces de mi Tierra presenta, por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. ¡Ay, vida, licta y waka chirangi! ¡Ay, vida, y waka chirangi! ¡Ay, vida, y waka chirangi! Don Shigu me contó que el invierno en el monte es muy crudo. Escaseaban las alpargatas, las cobijas, y se abrazaban entre los hermanitos muy, pero muy fuerte, para dormir mejor. Así era, como en estos tiempos de invierno, cuando iba llegando, nos mirábamos a las tardes porque el sol era más suavecito, entraba más temprano, cuando ya empezaba a entrar el sol. ...se empezaba a ver el cambio del día... ...y mi mamá dando vueltas... ...de sí que era una, una madre muy prevenida... ...ella todo el verano no descansaba... ...ni en verano, ni en primavera... ...siempre estaba con los telares... ...tejiendo, haciendo frazadas... ...haciendo de todo lo necesario para los chicos... ...porque éramos tantos a criarnos juntos... ...y bueno, en invierno me acuerdo... Bien clarito, como si fuera hoy. Dormíamos juntos, tres a lo mejor en un catre para un lado. Y como no entraba el cuarto, dormía del lado de los pies. Y bien tapados con las frazadas, no compradas, sino hechas por mi propia madre. Ella durante el año, desde la esquila de los animales, ya lavaba la lana, se ponía a hilar, los teñidos. Bueno, cuántas cosas habría que hablar. Del, del invierno, no de los preparativos que se hacen para que los chicos lo no sufran. Porque nosotros, le digo la verdad, ¿eh? no teníamos alpargatas, había que aguantar el invierno. A veces me tocaba caminar, a mí me tocó con muchos de mis hermanos caminar por sobre la escarcha, en el pasto, en invierno, descalzo. Y no podíamos decir nada, porque esa era parte de nuestra vida nuestro orgullo, nuestro sentimiento para estos tiempos ahora y por qué no el agradecimiento para esta linda madre que nos crió así nos dejó esa enseñanza que siempre tenemos grabado en nuestras mentes. Fuerte por tu amor, pero no entiende que el tuyo no corresponda con su amor. Qué ingrata ha sido Paloma, maltrata los impiedos? ¿Qué tal Purinky, Don Chigú? Está lloviendo en el campo y todo se hace más difícil. Como todo es barro, no se da un solo paso sin resbalar. Los días de lluvia, para los chicos era triste y para mi mamá y mi tata también, porque como nos decían ellos, no habíamos entrado leña anoche para abajo el corredor y amanecido lloviendo. Y cuando llueve, que pasaba? Los chicos no podíamos caminar por el patio porque al salir un poquito de nuestra casa, del corredor, que aquí se llama Galerías, allá le decimos corredor con horcones, y se caminaba donde no llovía bien, pero si salías al patio, seguro te ibas a resbalar y al suelo. Por eso mi madre, mi padre nos aconsejaban ...a que al más chiquito lo pasemos por la mano... ...siempre si tiene que cruzar de un lugar a otro... ...de la manito, para que no se vaya a caer en el barro... ...porque a lo mejor se ensuciaba la camisita... ...y tal vez, casi seguro era que no tenía otra para cambiarse... ...la leña mojada, había que buscar... ...yo cuando era más grandecito me mandaban a, al monte... ...a esos montes tupidos, allá donde eh, cuesta penetrar el agua... Y muchas veces conseguíamos un palo de esos gruesos, un tronco. Y lo traíamos a veces, a lo mejor entre dos, para que mi tata agarrara el hacha y empezara a hacer astillas. Porque el palo grueso adentro se mantenía seco. Entonces con eso mi mamá podía hacer el locro, la tortilla, cuántas cosas lindas hacía. Hasta a veces parecía una fiesta cuando hacía empanadas y... La primera, seguro que era para el más chiquito. A mí también me tocó. Cuando sacaba del horno la primera empanada, en vez de llevar a su boca, te daba a vos. ¿Podés olvidarte de esas cosas? Yo creo que no. Como yo estoy diciendo ahora, a lo mejor les pasó a mucha gente. Tu madre era así. Primer bocadito para los chicos y el que sigue para ellos puro muchachos que vengas a esta carrera ¡Qué bonito! Dos nostalgias, pero esta vez con dos chacareras esto forma parte del álbum nostalgias de santiago el volumen 1 hecho por don chigu con todos sus relatos en esta ocasión coincidentes con, con el tiempo que estamos viviendo lluvia y frío en un punto el invierno en primer el primer relato con la chacarera de marcelo palacios corazón enamorado uno de los temas que fue elegido y para para el disco y después era el, el relato día de lluvia eh, con la chacarera con Apuro, la chacarera con apuro que hacía la clave santiagueña que fue uno de los temas grabados especialmente para este disco de Matías Maldonado y Bebe Ponti, eh, La chacarera con apuro. Así pasaba este momento de nostalgias. Don Gigu, ¿algo que agregar? No, nada, todo muy bien, todo muy bien. Gracias, Don Gigu. Me encanta. Así pasó Nostalgias de Santiago. En raíces de mi tierra Por segundo Fermín Maldonado Ay carnaval de mi vida Y madre y panquí Raíces de mi tierra Palabras para escuchar En lo mejor de mi vida Sajear Radio para entender Hay villalita y guajachi aquí Raíces de mi tierra, un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13, con Karina Maldonado y todo el equipo. Raíces de mi tierra, bien latinoamericano. Raíces de mi tierra. sabrán disculpar que al no tener computadora en el estudio, uy, se me complicó. Estoy tratando de usar el internet que tengo en el celular y estoy con ganas de leer una gacetilla de prensa, pero desde el mail... Desde el celular Y bueno, tengo que abrir una foto desde el celular Así que se me hace un poco más complicado eh, También quería hablarles de Marita Londra De este, esta presentación que está por hacer el, el 17 de julio Pero también quería hablarles de la presentación de mañana Que es mucho más temprano que julio De Diego Dana, el trovador que vive en La Plata Este cantautor que está por presentarse eh, en, en Palermo, si no me equivoco. Ya voy, eh. Estoy en el Teatro del Viejo Mercado, en la Ciudad de Buenos Aires. Presenta a Diego Dana Canciones Viajeras. El trovador se va a presentar en el Teatro del Viejo Mercado. Esto es En el Corazón del Abasto, La Valle 3177, mañana domingo 28 de junio a las 21 horas junto a Gustavo Zurrubano en guitarra y Gerardo Ferrer en percusión con sus canciones viajeras donde reúne temas que vienen acompañándolo en casi 20 años de eh, Andar Caminos con su guitarra y sus decires. Sin perder de vista al otro, al cómplice que escucha y comparte la comunión de sueños, el cantautor pulsa su guitarra y deja que las palabras fluyan. Diego Dana abre la ventana de su paisaje interior para ofrecerlo en una clara armonía del canto, para escuchar y abrir el alma con un vaso de vino compartido. ¡Qué grande, Diego! Nació en Tolosa, en la ciudad de La Plata, y desde allí ha caminado por nuestro país. Uruguay, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Bolivia y España, como los viejos juglares, Llevando sueños en las alforjas para soltarlos en cada plaza. ¡Qué lindo! Recomiendo siempre al cantautor Diego Dana porque es un amigo de la casa. Teatro del Viejo Mercado, mañana, 28 de junio, 21 horas, La Valle 3177. Y como te adelantaba, el viernes 17 de julio a las 20.30, Marita Londra va a estar en el Auditorio de la UTE, en Bartolomé Mitre, 1984. Estudió canto en Paisandú, Uruguay, y después, con 16 años, consiguió grabar un disco de larga duración en el sello Sondor de Montevideo. Y dice, yo tenía 15 años y creía que cantar en un registro bien agudo, haciendo gorgoritos, era lo más importante. Al público le sorprendían esos juegos sonoros del mismo modo que sorprenden los altimbanquis en un circo. Confiesa ahora Marita Londra. Eh, Juan Falú dice de ella, pocas veces he visto una unidad tan clara de canto y guitarra en una sola persona. Y si lo dice Juan Falú, imagínate cómo suena Marita Londra. Acordate, viernes 17 de julio, 20, 30 horas, nosotros te vamos a hacer acordar. Auditorio de la UTE, Bartolomé Mitre, 1984. Para cerrar esta primera parte, Don Yigu trajo su primera producción musical Chamamecera, señores. Claro que sí, así que atento Entre Ríos y atento Santa Fe. www.folcloricadelparaná.com.ar 107.9 FM Entre Ajá. Ríos, amigo Javier Zárate, atento. Para Héctor Borges. Santa Fe, Vanguardia <ríe> FM 101.7 de Gaboto, provincia de Santa Fe, amigo Juliana Torresí, atentos para ustedes van estos temas enganchaditos y así le dedicamos a ustedes y a toda la Argentina. en el pago así lo han anunciado, como yo no soy quedado en cuestiones de bailar, despacito y por la orilla hasta el puerto de llegar, y al salir una guaina en el anca de mi zaino, seguro se ha de sentar. damos a coserera y con su programa de litoral a santiago a las piqueteras del patio de juan teves cercada de lona con farol a que qué lindo fue el tiempo aquel bailando a que ya no vuelve los recuerdo me devuelve aquellos gratos momentos cuando con el suave viento de la fresca madrugada al paso de la laguna al galopecito llegaba ah Muy bien, estábamos escuchando a Javier Moreno, sí. eh, el primer tema, Despacito y por la orilla de Monchito Merlo, Fua, el segundo, razón, Reboleando el Revenco, Ramón Merlo <ríe> y Monchito Merlo, y la Yapita, tercer tema, Paso Laguna de Monchito Merlo y Velázquez, eso ha sido el regalito para él. Entre Ríos y Santa Fe. Todo por Javier Moreno y su conjunto. Así es. Para Tony Garisto, para Juliana Torres y para Javier Zárate, para Héctor Borges, para Laura de Bernal, que están escuchando el programa. De esta manera cerramos la primera hora de Raíces. Ya volvemos.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 buen cantor y vidalero, carrerista y trenzador. Fruto soy de las entrañas de una noble santiagueña, de mi corazón la dueña, la más perfumada flor. Mientras me sostenga firme el ojón de mi mayor, no habrá pena ni dolores, y a llorar mi corazón.